fuéramos capaces de poderlo a funcionar con una energía alternativa que sería más para mostrarlo uh -huh. nosotros a nivel nacional y a nivel internacional por, por, por la magnitud del proyecto para subir el agua. En ese momento estamos hablando de esta energía. pero Esta energía es muy costosa. Son seis bombeos y los seis bombeos se ha sacado un promedio, gastarían 120 millones de pesos mensuales de energía. Para 10.000 usuarios, o sea, cada uno pagaría o de servicio de, de agua 120 mil pesos mensuales.